Solitario, esperando a ver si tú pasas por Londrina. Yo vivo allí mi ranchito solitario, esperando a ver si tú pasas por Londrina. Para darte un adiós siquiera ve de paso cuando tú vayas alegre por la vida. Para darte un adiós siquiera ve de paso cuando tú vayas alegre por la vida. Su recuerdo. Cuando pase por mi ranquito y tú me veas con lágrimas en los ojos, tu recuerdo Quizá quedará contigo, ave viajera, este triste, solitario, sin consuelo Quizá quedará contigo, ave viajera, este triste, solitario, sin consuelo Pena en este mundo, si no solamente tú que la encuentras, que pueda aliviar mi pena en este mundo, si no solamente tú que le entraste, que pueda sanar la herida de Jesús, si no solamente tú que la sangraste, que pueda sanar la herida de Jesús, si no solamente tú que la sangraste,